La Zona Cero. Son nuestros monográficos Zona Cero y con un asunto muy muy interesante que en ocasiones hemos eh, tocado. En, claro, son tantos años de, de monográficos y en alguna ocasión habéis oído hablar de batallas espectrales. Hoy es una variante de, de ese asunto porque vamos a hablar de misterios eh, misterios en el campo de batalla, hechos eh, curiosos, anómalos. ...que trascendieron, trascendieron siglos incluso... ...porque se siguen comentando hoy en día... ...situaciones, eh, podemos eh, tildarle de paranormales... ...que se dieron en mitad de la batalla... ...en el fragor del combate o a posteriori... ...bueno, pues de eso vamos a comentar hoy... ...en nuestros monográficos con Carlos Canales... ...¿qué tal, buenas noches? Hola, buenas noches. Bueno, veo que vienes vestido de arquero, ¿eh? Aquí, ya ves, con la armadura... ...me está pesando hasta la cota de malla. Sí, sí, sí, ¿estás ah, dispuesto aquí a ayudar a algún... ...algún ejército aliado o algo? Hombre, claro, cada uno, uno se ve a su causa, ¿sabes? Para eso estoy, Fíjate, me de, de, de madera de tejo de Cantabria, como era. Curada con humo, seis meses. Fíjate. Mira, hola, Jesús Callejo, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya veo que vienes con armadura, ¿eh? Sí, por pues si acaso se le escapa una flecha. Me llevo flechoncio, fíjate que punta. apunta. Pues también lo, los caballeros pueden ser fantasmagóricos, ¿no? También, también. También, también. Desde lo que ¿Quién ha visto hablar... Sleepy Hollow? <risa> Por ejemplo. El es un cabeza. mercenario alemán. Es un, es exacto, es un mercenario. Sí, sí. Bueno, la verdad es que hemos hablado de esas batallas espectrales, sí. eh, pero también es verdad que en las batallas muchas veces hombre, ya es anómalo, ¿verdad? Eh, que la muerte del hombre, pues, a manos del hombre, eh, que, que se miran en un campo de batalla y se disparen, se masacren, pero cuando a esto se le suma, ¿verdad? Que se abren los cielos o, o aparecen unos fantasmas que no deberían estar ahí, fuera de, de tiempo y de, y de lugar. Pues, pues entonces eso le da aliciente al asunto. Le ¿claro? aliciente y permanencia. Porque claro, de lo que vamos a hablar es, son batallas que además tienen una vinculación con lo parapsicológico. Porque siguen siendo como centros receptivos de esas energías que todavía han quedado ahí, ¿no? Por los hechos belicosos y por las muertes que se han generado. Bueno, pues dentro del mundo de la parapsicología dice que es como si estuviera impregnado de esa energía que de vez en cuando se sigue rememorando, por lo menos a un nivel espectral y casi a un nivel astral, ese tipo de sucesos eh, que tuvieron ocasión sí. pues, con alguna batalla. Entonces, claro, esto es lo sorprendente. Porque... El, campo, el campo de batalla siempre es un lugar especial, ¿verdad? Sí, claro, incluso mucho más que los cementerios, ¿no? Porque muchas veces en lugares de muertos entonces, bueno, parece que, que son como más propicios para que se obtengan este tipo de... De fenomenología, pero claro, los campos de batalla la gente que muere, muere de una forma violenta, es gente joven, gente que no debería morir y que sin embargo por Eh, la sinrazón humana, pues se provoca esa batalla y mueren, y no uno ni dos, sino cientos o miles de personas. Y luego bueno, cuando los visitamos eh, sobrecoge. Y sobrecoge. Y sobrecoge. Sobrecoge, sí, sobrecoge sobre. incluso sin saber nada de este tipo de leyendas que luego proliferan en estos campos de batalla. Sobrecoge por el hecho de saber que en ese lugar ocurrieron tantas cosas. Igual que si vas a un campo de exterminio, un campo de concentración nazi, pues cómo no te va a sobrecoger esa sensación, ¿no? El museo, por ejemplo, que han hecho los, israelís, los israelitas en Jerusalén, ¿no? Ese museo del holocausto. Bueno, pues es impresionante y sabes que ahí justo no pasó nada pero la sensación que, que te da el conocimiento histórico junto con el sentimiento que tú tienes depositado siempre con esos hechos históricos pues es bueno pues es muy fuerte claro cuando pasa al terreno de la Para psicología, ah. es decir cuando no psicología solo sino que pasa al terreno de la parapsicología es cuando se produce entre otras cosas ideofonías idiofonía este palabra sería la percepción psíquica de ruidos sin una aparente causa física bueno, bueno pues si estas idiofonías se han producido idiofonía eh, primer, el primer palabra que surge, exactamente surge y bueno pues para hablar de idiofonía no ¿no? ve la imagen si alguien ha librado batallas ese es el polo inglés verdad Todas fuera de su país, como bien sabe. Nada, <risa> no, sabes, lo decía Churchill, eh, que si alguien mira en un mapa donde han librado las batallas los pueblos de habla inglesa, siempre es fuera de su territorio. Y qué pocas bajas, ¿eh? También un hay... país de invasores que cuida la vida de sus soldados. Muchísimo. Y de sus ciudadanos. Muchísimo. Los ejércitos más respetuosos de la historia con sus soldados son los de origen inglés, de siempre. Ahora, originalmente lo eran los ingleses y luego lo han heredado australianos, neozelandeses, americanos, es verdad, es cierto mm. cuidan mucho de su gente, es algo que a veces no se les toma en cuenta y que para mí tiene un enorme valor sí y qué bien documentan sus victorias qué bien documentan todo <risa> <risa> yo como aficionado a estos temas la es que me mora envidia que veo algo sí, hecho amigo. por británicos porque yo es también. asombroso yo como lo hacen y cómo lo han heredado todos sus hermanos es verdad, todos sus primos, porque esto da igual, que seas neozelandés, australiano, sí. surafricano de, de origen inglés, norteamericano canadiense, sí. es increíble cómo lo cuidan y cómo lo tratan. ¿Y también, Carlos, documentan los hechos paranormales o los sí, misterios? Sí, y a veces, a veces, y bueno, es forzoso hablar del caso de Mons... ...aunque, bueno, luego he traído, que supongo que Jesús igual... ...unos cuantos casos realmente originales, incluso la que para mí... Eh, ...constituye la más sorprendente y documentada batalla espectral... ...librada de la historia, que es Wüderich, en Vesfalia, en lo que hoy... ...Renania, Vesfalia, Estado Federal Alemán, que, eh, bueno, donde más de 50... ...grupos de testigos fueron, de grupos recogidos por el gobierno... De, de Westfalia, que entonces todavía era, era educado, había sido reino, en, en, a mediados del siglo XIX y que sin duda alguna es la más espectacular de las batallas espectrales jamás librada porque dejó rastros físicos en el momento en que se produjo hace aproximadamente 150 años. Pero bueno, yo creo que esfuerzo es empezar por Mons porque eh, Mons ha influido de tal manera la imaginación colectiva de los seres humanos y en, en, en concreto de los británicos durante la Primera Guerra Mundial que como dicen muchos de los de los que bueno, luego ahora también veremos la participación de Arthur Meycan en el en el en el asunto, es decir, fue tan tan raro y tan curioso lo que allí ocurrió, que influyó de tal forma a los propios combatientes que yo creo que hay gente que llegó a creer que aquello era real y lo llegaron a creer no solo porque estaban convencidos de que era un fenómeno que había ocurrido en verdad, sino porque estaban convencidos de que Dios estaba con ellos o sea, pero en serio. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta historia de los arqueros? De bueno, Mons? la historia, yo voy a contar primero la historia tal y como la como, como apareció en el, en el primer periódico que es el Evening News de, de Londres en, en agosto de 1914, tal y como surge porque luego esto eh, fue tanto, tan cambiado y modificado posteriormente por grandes escritores de valía como ahora comentaremos, que se adulteró eh, hasta perder cuál era la traza original, porque en realidad, en realidad, esto es una leyenda urbana, porque el fondo es, es como lo llamaríamos, que, autoinventada por parte de o sea, inventada por un escritor, pero recogida con tal ganas por la gente que deseaba oír eso que cuando eso se escuchó ya fue imposible separarlo de la realidad. Y al fin y a la postre, lo que allí se vio, pues pareció dar la razón a los que decían haberlo visto. Bueno la historia el cuento primero la historia, la, la historia de la leyenda, que como es la historia legendaria original. 26 de agosto de 1914, eh, en Bons, en el norte de Francia, el, el, el ejército expedicionario británico se halló en franca retirada, está abandonando sus posiciones, porque bueno, por la embestida alemana hacia la costa, los están empujando al estilo de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, la única diferencia es que sabéis que en la Primera Guerra Mundial los alemanes apuntaban directamente hacia París y no hacia la costa. Bueno, esto es antes de la carrera hacia el mar del, del otoño del 14. El caso es que en un momento desesperado, una de las eh, unidades británicas que se retira de infantería se encuentra con que un grupo de caballería alemana, sí. de Ulanos les ha cerrado el, el paso y no, no tienen solución, es decir, ven que aquello se acabó. Sí. Sin embargo, de repente algo ocurre y es que ven que bueno, los caballos alemanes empiezan a encabritarse y hay una especie de nerviosismo general dentro de las de los tropas alemanas que finalmente se retiran sin saber muy bien por qué abandonan la zona en la que en la buena la posición que había ocupado y permiten que las unidades británicas pudieran retirarse perfectamente eh, sin eh, ser eh, aniquiladas esto fue publicado por el Evening News porque eh, se sabe decir que algo había afectado a los caballos algo les ya asustó muchísimo y entonces empiezan las leyendas y las leyendas nacen de un artículo de Arthur Megan, eh, del colaborador de del famoso eh, autor de novelas de misterio y de fantasía Que, que bueno, que además, él era amigo, como es bien conocido, tanto de Alistair Crowley como de Yeats, y gente que por fue, formaba parte de la Golden Dawn, y él escribe un articulito, muy pequeñito, porque realmente no era gran cosa, que se tituló Los Arqueros Ángeles en Mons. Bueno, según eh, él cuenta, a media mañana los soldados alemanes, la caballería alemana que avanzaba para acopar a las tropas inglesas en retirada, se encontraron con algo, algo inesperado, algo que no formaba estrictamente parte de lo que era un campo de batalla de la Primera Guerra Mundial. Y es que, según cuenta McKen, decenas de decenas y decenas de soldados alemanes fueron testigos de cómo eh, espectros, realmente la palabra, se levantaban de entre la tierra y surgían del aire, vestidos como una especie de como de, de fantasmitas, vestidos a usanza medieval y que de alguna manera apuntaban con sus grandes arcos contra los soldados alemanes hasta el extremo de poner tan nerviosos a los caballos que tuvieron que retirarse obviamente fijaros como suena cuento, luego veremos que era un cuento de verdad pero luego para mí lo interesante de que luego lo, lo vamos a comentar es cómo influyó a los que no lo habían visto pero hubieran les hubieras asesinado y hubieran dicho que lo habían visto y es que en la zona en la que se produjo los hechos está relativamente próxima al campo de batalla de Sincourt 1415. 15, para re, para re, muy brevemente el ejército británico del rey Enrique V se retiraba hacia la costa eh, y la curiosa tradición era la contraria iban de, de oeste a este no de este a oeste pero eh, llega un momento en que no pueden no pueden avanzar más y entonces saben que bueno que se tienen que enfrentar con los franceses eran 8000 la mayor parte arqueros Eh, estaban, con, estaban con diarrea, una diarrea gigantesca la que en, el día anterior, y parte, ya ¿eh? sin pantalones directamente, directamente antéctrica, como si <risa> cagando para patas estaban abajo, enfermos, sí, <risa> enfermos sí, de disentería, <risa> hechos una porquería, no habían comido más que castañas, sí. es decir, estaban bueno, muertos pero, asco. Pero el rey inglés eligió muy bien la posición. Claro, entonces el rey inglés, que era un genio Enrique, que era un genio de la táctica militar, hizo un cambito de rey o sea, sí, fue un cambio sí. de ajedrez clásico eligió una zona entre, entre arboledas colocó a sus arqueros y los hizo a todos entre el barro, sacar las estacas que llegaban y colocarse, y metió a los caballeros a pie, con armaduras pesadas, pero a pie entre ellos. Los franceses, que eran unos cuarenta mil, la superioridad numérica tan aplastante, habían además ofrecido un premio a cualquiera que les entregara dedos de arquero inglés. Es porque no estaban, no estaban dispuestos a permitir que ninguno saliera indemne. Sí. El caso es que lo que hace lo que hace Enrique V es, pues eso, un camino de rey. Es decir, los hace avanzar lentamente a través del barro contra los franceses y lanza dos andanadas de flechas. Cuando los franceses ya finalmente se pican y cargan, los masacró. Es decir, es probablemente una de las victorias más asombrosas de la historia de la humanidad. Mm. Bueno, pues lo que cuenta el cuentecito de los arqueros de Mons es que esos mismos arqueros se habían levantado de sus tumbas como espectros para ayudar de nuevo al pueblo inglés en un momento de peligro extremo. Bueno, pues esta es, la, esta es la leyenda tal y como se empezó a correr. ¿Qué es lo que pasó? Que los ingleses necesitaban una victoria, aunque no lo tenía el campo de batalla, porque estaban currando pero bien los alemanes, por lo menos, por lo menos, en la sensación de que su causa era la justa, y de que tenían y contaban con el apoyo, por pues, decirlo de una manera simple, del más allá. Hmm. Y aquí intervino ya todo el mundo. Arthur Conan Doyle y todos los que os podéis esp esperando, los de siempre. No. Entonces, esto es la leyenda tal y como nació. ¿Qué es lo que ocurre? Que en realidad nunca ocurrió. Pero porque es que ni siquiera ocurrió. Es decir, no, ni siquiera, no, no estamos hablando de otros casos como los que vamos a contar luego. No, no hay gente que asegura haberlo visto. Aquí todos los que aseguran haberlo visto lo aseguraron después de que el hecho hubiera ocurrido. O oh, bueno, se hubiera publicado. ¿Por qué? Porque es un caso de alucinación colectiva Inducida, y además voluntariamente inducida Es un caso curiosísimo eh, Lo cierto, lo único cierto, lo tangible Es que aquel regimiento de caballería de Ulanos Aquel regimiento alemán eh, Por causas eh, poco aclaradas escapó o se fue de la zona y eso permitió a los ingleses copados que pudiesen llegar a su punto de destino y salvar una situación realmente insostenible, sí, sí, me complica. iban a ser capturados o masacrados. Y bueno, pues los arqueros de Mons <risa> acudieron en prestos y solicitos a su ayuda. Bueno, pues esta es una leyenda que se generó en la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914 y lo que dice Carlos... Todos quisieron creer en ese momento de angustia en los arqueros de Mons. Sí, luego de igual que Arthur Vengeja dijera que, él no, que había sido él, que claro, que bueno, que perdón, porque hubo un momento que no quería decirlo, porque había un total pifostío que, uh -huh. que no quería, eso se le ocurrió decir, de, de, de, tuvo que sostenerla y no enmendarla, ¿no? Pero, pero el problema es que claro, cuando la presión ya fue eh, abrumadora, él se echó atrás, dijo que había sido él. Pero es que entonces lo curioso es que nadie le creyó. No, es que este, ya da igual. Este, había montones de heridos en los hospitales dispuestos a jurar que ellos a los arqueros. Este es el éxito, de, de este es el éxito de un pueblo oculto. Exacto. Tiene tan buena eh, documentación, tan bien escrita su historia, que puede echar mano de cualquier episodio. Y le viene muy bien para un sí, momento. Sí, porque de... todo el mundo sabe lo que es ese episodio. Eso pero es. además no lo saben de una manera mítica como en España Bailén. Tienen un cierto conocimiento, claro, objetivo claro, y real de las claro, cosas. Claro. Aunque sea de manera patriotera, pero lo tienen. O sea, Los niños, británicos, los, los niños británicos en ese momento de 1914, cuando había que apostar, claro. eh, sabían perfectamente quiénes eran esos. Hay, un, hay un detalle muy curioso, creo que no es la película de la chaqueta metálica. Es que no me acuerdo en qué película. Creo que es ahí en la Chequeta Metálica donde el, el sargento o el instructor de los marines les está pegando de gritos. Y entonces les dice por qué les pega esos de gritos. Y dice que los marines, mmm, les está diciendo todo el tiempo no han retrocedido nunca. Y dice de esa manera, dice, intento hacer que ellos no, sean, no tengan la sensación de que van a ser los primeros. Y dice, es mentira. Es decir, en, y por ejemplo, en Bull Run salió corriendo. Sí, sí. <risa> dice, pero no se lo vamos a contar. No se lo vamos bueno, a contar. Sin sí. embargo, es cierto que la cultura y el conocimiento sí te permite el que aunque tú tengas eh, la, una creencia muy arraigada, bueno, el matizarla con un poco de parte de verdad. Pues bueno, aquí no. Aquí era tan las ganas de creer que luego uh -huh. no había manera de desmontar el mito. O sea, bueno. había gente que juraría, que lo juraba, que lo había visto. Los arqueros de Monts, eh batallas eh, ciertamente espectrales. Vamos a ver, Jesús, eh, ¿qué propones? Pues proponemos, sin irnos de, de Inglaterra, también eh, de Gran Bretaña, otro acontecimiento que generó, Eh, muchísima polémica, muchísima leyenda y en este caso no llegó a una leyenda urbana porque no había un escritor de la fama de Arthur Maichen que recordemos que formaba parte de una sociedad secreta que era la Golden Dawn entonces él eh, siempre afirmó que aquello que le había contado era un mero relato, lo que pasa es que se sorprendió de que hubiera generado Eh, bueno pues no solo esa expectativa ¿no? de que algunos arqueros espectrales sino de que al pie de la letra hubieran tomado sus referencias meramente literarias y fantasiosas como hechos reales y es verdad lo que dice Carlos nunca llegó a, a, a demostrar que todo era mentira, de hecho él dijo que quería los fenómenos paranormales, por eso digo no. que formaba parte de esta sociedad secreta tan importante. Bueno, pues Vamos, y Winston Churchill no he echó mano de ellos para Galípoli de Milagro, ¿eh? Pues de Milagro, mm. lo para que en Galípoli también ocurrió. Le pillo, otra otra mano, cosa ¿no? muy curiosa también, después no, el regimiento de Norfolk, que ya hablaremos sí, de él, ¿no? Sí. Pero fíjate, vamos a hablar de los soldados espectrales de Loevar. Loevar en la costa de Cornualles, que está cerca del lugar donde dice que murió el Rey Arturo. ...bueno, pues ocurre un hecho muy curioso... ...hay un personaje llamado Stephen Jenkins... ...que en 1936... ...dice ver un batallón de guerreros medievales... ...o sea, que nos vamos otra vez por ahí casi... ...a la época de la batalla de Zincourt... ...guerreros medievales montados a caballo... ...y llevando capas rojas, negras y blancas... ¿Eh? ...curioso... ...bueno, lo cuenta su familia... ...en fin, algunos le creen, otros le creen... ...pero el hecho es que unos cuantos años más tarde... ...en 1974... ...se va allí con eh, familiares suyos y amigos... En el mismo lugar y donde está contando prácticamente lo que le ocurrió en 1936, y digo en 1974 vuelve a tener esa visión, esta vez es testigo su mujer y Jenkins llega a la conclusión, claro, cuando ya ocurre dos veces, eh, ya vio que no era una especie de imaginación fervorosa que él pudiera tener él llega a la conclusión de que en ciertos lugares específicos hay como una energía psíquica que emana de los terrenos circundantes de las sepulturas, porque en aquel lugar todavía había sepulturas de estos guerreros medievales, y que en momentos claves, es decir, como si ese tipo de puertas dimensionales abrieran, permiten la visión y no solo la visión, sino también la audición de algo que ocurrió antiguamente. Él no supo distinguir qué tipo de guerreros eran, todo por la vestimenta incluso podían algunos pensar que eran guerreros templarios, pero el hecho es que Algo vio allí, algo que determinó un conflicto bastante sangriento. Fíjate, algo muy parecido también a lo que se habla del ataque de Diepe. El ataque de Diepe, y nos, sí. y nos vamos ahora el 4 de agosto de 1951, dos jóvenes inglesas estaban de vacaciones en Diepe, en eh, Francia. <risa> sí. Y bueno, pues están de paseo, tranquilamente. Eh, conocían más o menos un poco lo que había ocurrido en 1942. Pero cuando están durmiendo en un hostal cercano a lugar de la, de la contienda de lo que ocurrió hace años bueno, son despertadas antes del alba por unos estruendos por unos estampidos que a ellos les parecieron crear como bombardeos y el aterrizaje de aviones en la playa claro, evidentemente miran por la ventana porque a les parece sorprendente que en 1951 está ocurriendo y no ven nada evidentemente, lo que estaban viendo o estaban oyendo así se lo, se lo confirmaron después por las personas del hostal es que se estaba reproduciendo de alguna manera por las discreciones que estas mujeres daban el ataque que en 1942 ocasionó la muerte de unos mil canadienses en el ataque de Dieppe durante la Segunda Guerra Mundial es algo curioso porque eran personas que no estaban para nada influenciadas que bueno conocían vagamente los relatos históricos pero era todo por donde ellas son testigos en este caso de esos ruidos, porque ellas no llegaron a ver los aviones, pero de los ruidos que se asemejaron dejaban claramente con lo que había ocurrido en el año 1942. Una de las operaciones más absurdas de la Segunda Guerra Mundial. Sí, un tanteo absurdo un tanteo... Que mataran a la gente, pero bueno. Sí, sí, sí, fue... No, pero es curioso porque esto, a mí siempre el, el caso de las dos cuñas inglesas de, de 51. A lo que más me recuerda es a las frases de Marconi sobre que en realidad los sonidos nunca se pierden. Es algo así como si de alguna manera ellas pudieran haber cogido de alguna forma algún sonido que hará ahí. Es curioso cómo, porque además en la descripción incluso el horario bombardero, del bombardeo coincidía, coincidía con el sí, momento. había muchos elementos que indicaban de que es era algo al curioso. Diepe, lo del DIEPE. Sí. Pues sí. yo quiero también contar el caso de los fantasmas de wederick de porque es una de las cosas más raras del siglo XIX europeo. El 22 de enero de 1854 en Wederick, el gobierno de Vesfalia, bueno, el gobierno de Vesfalia consiguió recoger más de 50 grupos de testigos cuando yo grupos de testigos eran familias amigos conocidos parejas o sea probablemente más de dos centenares de personas que fueron testigos de una de las cosas y apariciones fantasmales más extrañas que ha habido nunca el 22 de enero de 1854 en este pueblecito que no es muy grande de la del actual eh, estado federal alemán de renania Westfalia pues ni más ni menos que eh, un montón de gente empezó a ver cómo Un ejército completo, infantería, caballería y un montón de carros, marchaban en una especie de procesión a lo largo de un campo. Claro, esto llamó tanto la atención que mucha gente, pues bueno, pues fijó la mirada en algo tan inusual. Pero no solo tan inusual, es que distinguían con a la perfección el color de los uniformes, las armas, la indumentaria, las formas, todo. Sin embargo, hay algo muy curioso, y es que, en este caso, a diferencia de todos los demás conocidos de apariciones fantasmales o espectrales de ejércitos, Aquí hubo daños y destrucción. Es decir, atravesó el, el cobitido fantasmal, es como una especie, imaginaos, una huestia o una santa compañía gigantesca, atravesaron eh, una zona de campo en el que había dos casas y las casas las incendiaron enteras, dejando una estela de humo. Es decir, una cosa realmente inusual para finalmente, al cabo de, de un rato, internarse en el bosque y desaparecer sin dejar rastro. La es que sobre la aparición de, de Buderick, yo siempre estaba tentado a pensar que si se hiciera una investigación actual de algo tan eh, alucinante, probablemente habría algún tipo de, de explicación racional a semejante psicosis colectiva. Hay que tener en cuenta que el año fue especialmente raro para que ocurriera algo así. La zona de René de Westphalia ni siquiera se había visto afectada, o bueno, por lo menos no había sido muy afectada por la revolución del 48-49, tampoco se había visto demasiado alterada por, la, por la, guerra de, la primera guerra de los educados, la primera guerra de Schleswig en, en el norte, no tenían tampoco ningún conflicto en la época con Francia, ni había ninguna alteración civil lo suficiente como para provocar esa situación de pánico colectivo. De hecho, ni siquiera se provocó pánico. Fue una especie pura y simplemente de alucinación gigantesca que afectó a toda la población. Y sobre todo, la, la extraña sorpresa de las dos casas en llamas en el bosque y del humo. Y sobre todo cómo luego, claro, eso hizo que interviniera de alguna manera el, el gobierno de Vesfalia para intentar descubrir al menos qué había pasado... Y bueno, no consiguen descubrir absolutamente nada Solo que sin embargo había decenas y decenas de personas Que juraban y perjuraban que eso fue cierto Que vieron la comitiva aquella Sí, sí, sí, fue una especie de, Es que de hecho era una santa compañía gigantesca Era una comitiva, una especie de grupo Que iba sí, en formación sí, la infantería, la caballería La caballería y y Carros Se desplazaban y aparecieron de la nada Y desaparecieron de la nada Una cosa increíble Y esto ocurrió en 1854, el 22, de enero. El 22 sí, sí. de enero Bueno, pues eh, cuatro casos hemos... Este eh, es un conocido. caso fuerte, es un, eh, eh, es un caso forteano un caso Pero estos dejaron humito y, y llama sí, Sí, llamas. Sí. llamas. Bueno, pues eh, cuatro casos eh, de, de circunstancias espectrales eh, tremendamente sugestivas. Eh, la verdad es que nos hemos puesto aquí muy serios, ¿verdad?, con los pelos de punta, porque en cualquier momento aparece aquí un arquero y nos ensarta. Sí, bueno, pero fíjate que incluso en España, ¿eh? no he contado, no he contado, te cuento si quieres, muy por encima, solo mm. los dos lugares donde también dicen que en España ha ocurrido este tipo de incidentes. Son los Roncesvalles, cómo no. Claro. ¿No? Eh, en fin, con la famosa batalla en el año 778. Bueno, pues años después mucha gente aseguró que en ese lugar donde hubo esa contienda, no, con Roldán, con el sobrino de Carlos Magno, todavía se oían gritos de agonía, todavía se oían ruidos de espadas, todavía se oían oraciones, se oían, en fin, estrépitos, se oía algo que todo, que indicaba como si todavía las almas, los espectros, que no habían podido descansar, siguieran en ese fragor de la batalla, pero desde el más allá. Y el otro sitio es un caso muy poco conocido que ocurrió en Sevilla en el año 1464. Esto lo cuentan los cronistas de cámara del rey don Enrique IV, y lo que cuentan, entre otras cosas, ¿no? en Sevilla, en la capital, habla de que mucha gente, y hay testigos, según se declaró, es una especie de acta que recogieron, don, personas religiosas, en fin, personas civiles, que vieron... ...en los aires hombres armados... ...entonces se quedan totalmente estupefactos... Uh -huh. ...porque era una visión que no correspondía a ninguna nube... ...por supuesto a ningún fenómeno atmosférico... ...entonces quedaron tan impactados... ¿o? ...cerca de, de la Torre del Alcázar... ...en fin, incluso describen exactamente... ...dónde ocurrió esta visión... ...y lo que más le llamó la atención... ...aparte de otras cosas... ...un fuerte viento que, que asoló toda la zona... ...incluso que arrancó árboles de cuajo... ...es cómo ven... ...hombres armados en el cielo... ...no en plan de batalla pero sí con una especie de tono amenazante que casi, casi empiezan a tener miedo justo cuando ya desaparece la visión, ¿no? Pero sí queda recogida por estos cronistas, eh, que en el no. concreto es el sacerdote Diego Enríquez y el licenciado Alonso de Palencia, para que veáis que son datos muy concretos de una crónica totalmente perdida y olvidada en la Sevilla del año 1464. Muchos mm. oyentes pueden preguntarse ahora, bueno, ¿no van a hablar del regimiento no, de Norfolk? Eh, bueno, sí, pero lo que pasa es que no hay hechos sobrenaturales que acompañen al regimiento de Norfolk. ¿no? Bueno, lo sobrenatural es lo que se contó es de la claro, desaparición claro claro los sobrenaturales la, el, la forma en que se contó sí sí y cómo dispararon los turcos Joder, sí. <risa> así que les vamos a dedicar un monográfico en extenso a, a los miembros del regimiento de norfolk ya otro grupito otro grupito sí, sí, yo creo que, que, que sí, se, se, se, se, se lo merecen además sí. se lo merecen y, y, y... por lo menos queáis acuerde de ellos sí sí y seguro que, que os va a interesar mucho bueno carlos pues muchas gracias para ti este calibre 24 un cañón a tamaño real ¿eh? Joder, sí es muy ligero para llevarme a la casa y para ti querido Jesús pues mira este regimiento dulanos eh, que te van a acompañar ahora a la salida no sé si vamos a caber en el salón mira mira mira cómo mira cómo saca la lanza mira mira mira sí, bueno, espera, espera, apunta apunta para otro lado esta es la que entra eh